tenemos una comunicación telefónica con Mirta Busnelli. Buenas tardes, Mirta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien, bien, bien, Mirta. La verdad es que queremos saber cómo te va a vos, queremos saber cómo estás, queremos escucharte. Y nada, no tengo que presentar a Mirta Busnelli, pero sí quiero presentar a esta Mirta Busnelli, que está como de vuelta, ¿es así? Sí, bueno, yo ya, ya, vi, ya hice cosas de vuelta, pero bueno, esta es una más, este, estoy recontenta, esta obra, lo digo para que la gente se entere, se llama La Sabia, es una obra que empezó en el Cervantes, en una temporada, después siguió en Gira, y como no fue tan bien, decidimos, decidimos reponerla. Eh, la obra eh, trabajan dos actores, que se llaman Constanza Herrera y Agustín García, y la dirige y la escribió un director sanjuanino joven que se llama Ignacio Sánchez Mestre. Bueno, desde, no sé, desde que el, la, la estrenamos en Cervantes no para de darnos satisfacciones, y ahora la estrenamos en el Metropolitan Sura, estamos los sábados a las 20 y 30, y es una fiesta... Qué bueno, qué bueno, el, el, primer, el primer vuelto, digamos, es esa palabra que te salió recién, es una fiesta, esto es verdaderamente volver con, con todo. Y decía de vuelta, Mirta, vos lo sabés porque, por, por, porque has atravesado situaciones que tienen que ver con tu salud, inclusive un accidente, cosas que cualquiera puede averiguar sencillamente entrando por ahí en algún medio de comunicación, va a encontrar una síntesis, pero te queríamos tener, la verdad es para, para hablar de toda tu vida, de todo tu recorrido. No tenemos cuatro, o cinco horas como para conversar con Mirta Busnelli y vamos buscando a la Mirta Busnelli de hoy, a Mirta la que camina con el pañuelo verde, la que puede hablar desde el recorrido de toda una vida y que tiene un conocimiento por ahí envidiable de lo que somos como territorio y como territorio, no digo nada más cultural, sino social también, Mirta. Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, no sé de qué te hablo. Este, no sé qué comentarte. Este año estuve haciendo unas miniseries web que hicimos ya dos temporadas y ahora va la tercera con la que tuvimos un éxito muy grande, fue premiada en Rusia, en, en España, en, en otro país que no me acuerdo cuál, cuál es, fue elegida como, como para elegida para los festivales de esos lugares, entre todas las miniseries del mundo. Así que Mirta estás hablando de Noche de Amor, ¿no? esta es la única. Muy bien, y la pueden ver, toda nuestra audiencia, cualquier persona la puede ver en la plataforma Contar. Les recuerdo a todos porque estas miniseries de las que Hola. Sí, hola, Mirta. No, como la voz se fue... Sí, se cortó, se parpadeó un poquito la comunicación, Mirta. Estaba contándole a la audiencia de que la pueden ver en la plataforma Contar, a la miniserie. O-N-T... Punto .ar cont.ar ahí, sí. ahí está escuchame Mirta y esto también te ha, te ha traído satisfacciones hay un reconocimiento internacional muy fuerte es sí bárbaro la verdad bárbaro Es, este... es, es si se quiere, Mirta, otra corona más, porque vos sos una cosechadora de reconocimientos, de premios, estamos hablando de muchos años de trayectoria, yo no voy a dar números, Mirta, pero estamos hablando de muchos, muchos años de trayectoria, has pasado por una etapa en la que dijiste, si no estaba en el cine no me sentía realizada, si no estaba en la tele, si no estaba en las tablas... ¿Cómo es esta. ¿Me preguntás eso? Cómo, no, te pregunto, ¿cómo es esta sensación de, de, de estar pisando los tablados eh, con, con toda tu trayectoria con respecto a aquellas sensaciones originales de cuando empezaste a, a transitar los tablados, de cuando empezaste a enfrentar a los spots, a los, a los seguidores y a las cámaras? Eh, bueno, imagínate que. Desde que yo empecé, como pasó mucho tiempo, he pasado por como, muchas cosas, desde hacerme un lugar y conseguir, eh, cuando tenía 20 años, este, igualmente las situaciones laborales eran distintas a las de ahora, había más posibilidades de trabajo, este, y así eh, me, fui, me fueron llamando, me fueron conociendo, y fui haciendo o trabajos que me gustaron mucho o menos hice la tele hice televisión hice mucha televisión este y, y por suerte estuve en algunos programas que tuvieron muchísimo éxito este entonces bueno más o menos que eso es el panorama este te lo habías imaginado cuando empezaste Mirta a este recorrido Mira, yo recuerdo un día que estaba en el sillón de mi casa y había ido a la clase de teatro y me ha dicho que estaba muy bien y qué sé yo, y yo sentí pero por ahí puedo ser actriz digamos, a mí me gustaba pues, yo había ido, estaba estudiando entonces este, y ahí sentí como una cosa de, como las ganas, viste, las ganas de que fuera algo intenso de que fuera algo un camino, va Un camino. Que, sí. Un camino, un camino para, para la realización eh, personal, para desarrollarte personalmente. Pero Mirta, con el paso del tiempo también tuviste que luchar. Vos recién lo dijiste, hubo trabajos que me gustaron menos también. Este, tuviste que pelear también por tu calle. Tuviste que enfrentarte a esas diferencias que siempre hubo este, de tamaño de la letra en el cartel y del tamaño de lo que recibía tu cartera. Este, ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo? sí, todas esas cosas que tienen que ver con el capitalismo. <risa> y bueno, mira, yo te. Por suerte, ahora estoy con un grupo donde. Eh, estoy con chicos que recién empiezan. Y sin embargo, este, están todos a la altura misma en el cartel, porque eso es lo que creo, este, y, y bueno, y, y eso, eh, sí, me enfrenté a todas las cosas que vos decís. Y también ahora, o sea, hoy estamos viviendo otra realidad, Mirta, en el país se respiran otras cosas y verdaderamente creemos que, que estamos al borde cada día de ser un poquito mejor como sociedad y tiene mucho que ver esto, de que, eh, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras del teatro y de la cultura en general, del entretenimiento, estén todos en las mismas condiciones laborales, que nadie perciba menos por el trabajo si hace trabajo igual que otros, este, ¿cómo, ¿cómo viste llegar esta época y cómo tiene que ver esto este, con tu llegada también a actrices argentinas, por ejemplo, el trabajo que realizan desde esa colectiva? Mirá, este, es, es la verdad muy, muy estimulante, muy esperanzado todo lo que ha ocurrido con los movimientos femeninos sociales acá y en todas partes del mundo y sí, yo formo parte de un colectivo que trabaja un montón y que y que trata de pensar cómo seguir en esta lucha y camino de, de, de salir de la exposición subalterna que tuvo la mujer a lo largo de los siglos y, y, hacer, y tener nuestro lugar y tener nuestro lugar en todos los aspectos, así que se, el, se ha luchado contra el aborto, ha ido a favor del aborto, ay, me, algo me, se me mete. Hola. Sí, sí, sí, te estamos oyendo. Ah, no, no, porque el sonido es raro. Entonces por ahí pienso que te que no está. Este el año pasado tuvo medias diputados, después no se aprobó. Esperamos que este año ocurra porque Fernández Alberto Este, dijo que este era un problema de salud pública y que se tenía que atender, este, que no podían morir tantas mujeres por año víctimas de un aborto clandestino. Este, después eh, eh, la ESI, que es la educación sexual integral, que la ley está pero no se implementa en los colegios, en las instituciones. Este, muchas cosas que han ido... ...han ido mejorando... ...este... ...la situación de la mujer... Y la situación de la mujer, Mirta, cuando, cuando mejora... Nosotros tenemos, la, nosotros tenemos la sensación de que cuando mejora la situación de la mujer, mejora la situación de nuestra sociedad toda, verdaderamente. Es así el compromiso de Radio Carmes, por lo menos, como radio comunitaria, con nuestra mirada. Este, y, y bueno, y hablando con vos, tengo que aprovechar, porque soy un amante del teatro, del cine, del espectáculo, y donde te he visto cada centímetro de celuloide, Mirta, Yo te quiero agradecer, te, quiero, te quiero, quiero aprovechar este momento en que nadie nos escucha para mandarte un abrazo, para agradecerte, ya que Muchas nadie nos gracias. ve Mirta, ¿cómo? Bueno. Contame, contame lo que te salía, porque... No, ¿cómo qué? que Que me contaras lo que te salía, porque fue un poco torpe al decirte esto, pero, pero no me lo quería guardar, vos sabés que... Me da... No, no, al contrario, me encanta que te haya gustado mi trabajo, me encanta, te agradezco. Es bárbaro. Eh, me tienta preguntarte cómo fue después, eh, que, cómo acreditas, después de tener problemas de salud, de pasar por una situación que viven muchas personas y muchas mujeres, este, cómo, ¿cómo acredita eso tu profesional actriz? ¿Cómo, cómo lo podés llevar al, a, a la actuación? Porque sabemos que hay una entrega, que la actriz... Y el actor de teatro, sobre todo de teatro, ponen el cuero ahí arriba a la hora de laburar. Y la pregunta no, no la comprendo, ¿cuál es? Nada, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el proceso tuyo como actriz para, para usarlo, si se puede? Para, para usar lo que estuviste viviendo, lo que estuviste atravesando mientras Ajá. no podías laburar este, sí, y sí. Llevarlo, llevarlo al tablado porque seguramente sí, sí. Eh, no lo podés dejar colgado ahí en el perchero. No, mira yo creo que es cierto. Yo creo que uno trabaja con todo lo que es, con sus recuerdos, con sus sentimientos, con sus fracasos, con sus amores, eh, con un gran dolor y todo eso es material, es un combustible, un, un, un, una mina de don, donde que nos impulsa, que nos da fuerza para hacer lo que tenemos que hacer y, y cambia de signo, ¿no? De ser una cosa negativa se vuelve algo bueno, muy bueno. Hay cierta reparación en eso, así que es verdad lo que decís. ¿Se transforma en un combustible, Mirta, o se transforma en una herramienta para la actriz? Bueno, el combustible podría ser una herramienta. Una herramienta, este mmm, sí, está bien, es lo que quieras, o sea, es algo que está ahí y y a través del trabajo eh, es como la fuerza que, que te moviliza y que, te, no sé, que, te, que está a la mano ¿viste? Para, para poder trabajar. ¿Qué pensás que va a pasar, Mirta? Ya me hablaste de la posibilidad de la, de la, del ideario que tenemos, de la posibilidad de que se apruebe el aborto, de la posibilidad de que se den en este marco político nuevo algunas otras mejoras y que recuperemos algunos derechos que hemos estado perdiendo. ¿Qué pensás que va a pasar en el mundo de la cultura, en, este nuevo, en esta nueva etapa de la Argentina? Mirá, el gobierno anterior había dejado la cultura inexistente. Este, en este momento el ministro de Cultura que es Tristan Bauer es un director un hombre de la cultura que, que nos alegra que nos alegra este el anterior era Abeluto, ¿no? Abeluto, sí. Bueno, este... Eh, era horroroso lo que hacía, entonces este, eh, estamos contentos con esa designación y eh. pensamos que, que, que va a haber transformaciones este, que ya están ocurriendo. Que empezaron a ocurrir ahí mismo nomás a partir de, de, de octubre o de diciembre, del 10 de diciembre, adentro nuestro, puede ser, eh, Mirta... ¿Adentro de nuestro con respecto a lo Esperanza? No, no, quiero declaro, con respecto a las nuevas perspectivas, estos cambios empezaron a ocurrir, decís vos, ya, ya empezaron, no, no nada más... Sí, con. Ya porque están designadas, por ejemplo, en el Instituto de Cine, Luis Puenzo, eh, la gente que está a la, a la cabeza del CSK, son profesionales capacitadísimos. Con respecto al resto del país, no tengo conocimiento, pero... En, lo que, en todas las, las, las designaciones que se han hecho desde el 10 de diciembre hasta ahora son ejemplares. En la televisión pública, en la radio, las vemos llegar a las mujeres también, Mirta, a Pacapaca, Paca, a Encuentro, a lugares Exacto. que además sufrieron un deterioro, un abandono, un ataque, la verdad es que ha sido feroz el macrismo. ¿eh? Sí. Totalmente, bueno. totalmente. Bueno, canal 7, los, los empleados del canal, hace rato que estaban muy mal, muy mal. Bueno... Incluso, sí, sí. Lo, incluso lo hacían público cada vez que podían, cómo se trataba de direccionar el noticiero. Bueno, hemos asistido a cosas impensadas en Argentina, Mirta. Y ahora sí, sí. hablamos de... Bueno, somos un puñado de expectativas, de esperanzas, este, y también de ánimo y de energía. Verte a vos nomás es un ejemplo. Y, Gracias. Y bueno, pero... ¿No? sí Yo tenía una amiga muy querida, muy querida en La Pampa. Este, ahora se murió. Así que tengo, tengo, eh, tengo un amor en La Pampa, este, en Santa Rosa. Contanos, Nada, contanos, contanos. No, es una, era un, una psicóloga que se llamaba Edith Vibona que en algún momento estuvo en cargos de, de, de salud pública. Y, y bueno, este, nada, me acordé ahora, porque estoy hablando de en Santa Rosa, ¿no? Sí, sí, sí. Se te vino ahora a la, me, a la memoria... El, el, se te me la... vino a la memoria de alguien que quería muchísimo y que lamentablemente hace muy poco se, se murió. Eh, Mirta, estamos hablando de amores, estamos hablando de, de personas, de distancias, pero siempre estamos hablando de mujeres. Y ahora estamos en estas horas este, recordando que hace cuatro años encarcelaron a Milagro Sala eh, la encarcelaron de manera irregular y muchos nos sí, atrevemos totalmente. a decir que es una presa política en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada sobre, sobre el caso de Milagro? No, considero que es una presa política, que es una barbaridad lo que se hizo con esa mujer. Así es. Es, este, es, es muy duro pensar o, o, o darse cuenta de que en la Argentina hacía rato que habíamos desterrado muchas cosas, muchas ideas de, de, de que pudiera pasar esto de nuevo en nuestro país, Mirta. Este, vos tenés también esa bueno, sensación... Este de que... go este gobierno eh, destruyó todo lo, lo bueno que hizo el kirchnerismo independientemente de que se equivocó en un montón de cosas, etcétera, No digo que fue perfecto ni ahí, pero sí que hizo un trabajo muy grande, que a este, esta gente arrasó con todo. Sí, sí, sí. Y con una, este, con una desidia y con una frialdad que nos ha dejado petrificados. Sí, en haciendo muchas... operaciones políticas todo el tiempo. Este, todo el tiempo, un nivel de... de, de de corrupción y de perversión en el sentido de, de, de generar eh, toda una serie de operativos para, para engañar a la población mostrando ellos la corrupción de la, de, de, de, del, otro, del otro partido, digamos. Sí, sí, Eso sí. lo ves todos los días porque ahora están saliendo a la luz muchas cosas. Este, gente que estaba guionada para... Eh, para hablar mal de Cristina Kirchner, por ejemplo, mandados por Macri, en fin, vos debes saber si me Sí, sí, cómo no, cómo no, mandados e incluso muchas veces extorsionados. Hay personas que han sido extorsionadas en la Argentina para, para de, de, de, de, de, de degradar la tarea que se había hecho desde el Estado en los periodos tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner. Este... No, y para generar un, un, un, una acusación falsa sobre, sobre mucha gente operaciones para meterlos en la cárcel. Para extorsionarlos también y para dirigir la mirada de la sociedad a esa parte mientras ellos desintegraban parte de nuestras conquistas como sociedad. Eh, vemos eh, también cómo fueron atacados el colectivo de, de trabajadoras y trabajadores retirados y jubilados, cómo la educación y la salud pública fueron atacadas sistemáticamente, Este, Mirta, ¿qué le decís a, a las personas cuando estás en el exterior? Porque sos una mujer que tiene reconocimientos, pero también tiene sus kilómetros. Eh, ¿qué, ¿Qué percibís de las personas inteligentes con las que te cruzas? ¿Cuál es la mirada que tienen de la Argentina? Mira, yo por problemas... Hace mucho que no viajo. Mucho, lo que, lo que es decir... Qué sé yo. Por lo menos... 6, 7 años así que no, no sé de la mirada de ahora este, pero no sé, por un lado este, los organismos internacionales no, no, no se ponen a favor del, del, del pueblo boliviano ni del pueblo chileno y eso es muy grave porque el pueblo chileno se, se levantó después de unas mucho tiempo de opresión tanto en en en, en, la, en la vivienda como en la educación, como en la en la el medio de vida, en la forma de vida, en la, en la en la salud, este y bueno, y el presidente se ufanaba de tener un un gobierno totalmente este, bueno y exitoso. Y un país modelo. Pero eran, exitos, eran exitosos para los macronúmeros, pero en realidad que si ese éxito no llevaba a que la población estuviera mejor, era, no servía para nada. Servía para unos pocos, que es el problema que tenemos. Pero unos pocos se quedan con todo. Sí, sí, que sí. A veces no se da más con eso. No va más. Este... Porque, como decimos, este, todo tipo de acumulación lleva a la violencia. Porque no puede haber una persona que se muera de hambre y otra que tenga fortunas, fortunas interminables. Y que tire la comida. O que tire un animal vivo desde un helicóptero, ¿no es cierto? Claro. Sí, eso este... ya. Hay es una, un hay Ay, sí, el, más, el mal gusto se, se, se mezcla mucho. Es muy fácil, parece, que en ciertos niveles aparezca ese, esa especie de lodo con el que les encanta eh, bañarse a estas personas. Eh, esta batalla cultural, si se busca, por decirlo de una manera medio gastada, medio trillada, vos has sido... Este, mmm, de alguna manera la has estado viviendo y la has estado viendo durante muchos años. ¿Crees que es de siempre en la Argentina? Eh, algunos lo llaman la grieta, otros llaman diferencias insalvables. ¿Vos crees que esto viene desde siempre en la Argentina? Este, porque bueno, esa... eh, el hecho de que la oligarquía argentina siempre estuvo separada de los negritos del interior eh, es, es desde hace mucho tiempo desde eh, hace mucho y ahora volvió de alguna manera porque esa gente que tuvo un, un, un ascenso social este, producido por el gobierno de Perón y apoyado por algunos gobiernos, pocos este bueno, ahora no no, no, no me olvidé de la pregunta pero No, hablábamos de la, de la cuestión ah, de la batalla cultural, de la grieta y de esta ah, diferencia este, claro, de claro, parte que de la sociedad. Es, hay, siempre hay tensiones en una sociedad y esas tensiones que te comentaba vienen en sí desde hace mucho. Eh, en el origen, digamos, eh, nosotros fue un pueblo que, que vivió sobre todo la clase alta mirando a Europa y, y este... Y, y, y, y legitimizando a Europa y despreciando a la Argentina a, este, después más a... en la época de Menem Estados Unidos y, y era Dios Claro. Este, entonces la verdad es que es un, somos un país este, muy ¿cómo se dice? cuando uno está en contra de lo que tendría que amar Este, y bueno, bueno hay muchos términos pero bueno a mí se me vino no, la imagen no, en política en política hay un término pero no, no me viene a la cabeza Ay, bueno, qué se, se me escapa bueno, eso, eso, eso, eso es, eso es muy, muy, muy fuerte y en los gobiernos como Macri o como la dictadura creo que hizo el desastre económico fue Martínez de Oz creo que fue el primero donde hubo deuda externa este bueno son gobiernos de elites este de gente que no ni siquiera tiene una tradición como políticos eh, son geos y, entonces este y son vaciadores de la cuestión política Mirta además porque nosotros entendimos hace rato que, es, que no hay nada que no que, sea político, exactamente y ellos decían que no o sea tomaban como un valor no hacer política Este, sí, sí. como que no venían de la política, entonces no eran mentirosos como los políticos. Los políticos también tienen que hacer una revisión muy grande, y los partidos políticos también, pero Macri tiene que más bien desaparecer más que revisar. No puede, con una revisión no le alcanza. Está bien, no, pero este, por ahí alguna o alguno le puede parecer exagerado. Nosotros que pensamos este, más o menos como vos, Mirta, de que hay personas que, que por lo menos no tendrían que volver a aparecer en el mundo de la política argentina. No sé si eh, no aparecer alcanza porque a algunos los va a alcanzar una responsabilidad eh, acerca de algunas ilegalidades que se han cometido en este claro. periodo porque... Atacar como atacaron a todos y a todas en nuestros derechos más básicos, la verdad es que no puede ser que quede impune. En la Argentina, sobre todo, que hemos, hemos estudiado la cuestión de la impunidad y, y hemos batallado como sociedad. Bueno, ¿ahora qué pasa? Que salió el Papa a decir que hay que, que, hay que, que, hay que reconciliarse. Veí sí. la nota donde lo dice... Pero después de lo que pasó, después de todos los juicios, después de todo la, la, el genocidio, reconciliarse, no. O sea, tienen que cumplir su condena, punto. Nadie murió, nadie mató a un, a un, a un militar después que terminó la, la, la, la época de los militares, la dictadura. Nadie mató a un, a un militar, se lo llevaron a juicio. Con todo el debido proceso, sí. Entonces, sí, se podés pedir reconciliación si de pronto estamos todos con, con remolques buscando un milico de la época de los milicos matándolo. Pero no es así, no es así, no hubo un solo caso donde eso ocurriera. Después que terminó la, la dictadura, hablo, ¿no? Porque claro que claro. bueno. Y, a, y además a quienes se los enjuició, se les proveyó de defensores, de todo el debido proceso, han tenido toda eso, la bueno, consideración... Bueno, entonces ahora yo quiero mirar qué es lo que dijo el Papa, porque realmente me parece, si es así, me parece un retroceso enorme, enorme. Porque la verdad que lo que hizo la Argentina, así como hacemos cosas tan mal, eso fue una de las mejores cosas que hizo la Argentina, que es juzgar a los genocidas de la dictadura. Sí, sí, sí. Y sin duda... Y es sin un lugar ejemplo a dudas. en todas partes del mundo. Tal eso. cual, tal cual. Y es repetir... Bueno, escuchaba una cosa. Sí, Mirta. Se ir a tomar un té. Buenísimo, Mirta. Y nosotros vamos a aprovechar la satisfacción de haber charlado un rato con vos y algún tema musical que nos va a poner Nina enseguida para volver a convocar gente, si me lo permitís. ¿Cómo no? Estamos en el Metropolitan Sura que este, este, este, este espectáculo también fue elegido por el Festival Internacional de Teatro, el FIBA, que va a ocurrir ahora en el verano, con este, programadores y, y espectáculos de todas partes del mundo, que hemos recibido las mejores críticas, yo me gané el premio... Este, oh, el Tribunal Guevara. De Guevara. El, Ay, sí, el Trinidad Guevara. El Trinidad Entonces, Guevara de, es, por la actuación protagónica femenina en La Sabia. Sí, sí, era mal que lo diga, pero lo que quiero decir para la gente que está escuchando y no tiene ni idea, que la verdad es que es muy bueno ver la obra y que el, los espectadores nos agradecen muchísimo lo que vieron y nosotros estamos muy orgullosos de poder brindar ese espectáculo. Bueno, además, si nuestra audiencia, alguien de nuestra audiencia te va a ver en la sabia, los va a ver, les va a ver en la sabia, se va a encontrar con Elsa, con una mujer que es totalmente distinta con la que estuvimos hablando ahora estos minutos. Mirta, te estamos sumamente agradecidos. Para mí no, es por favor un placer. Yo, yo, yo te agradezco, agradezco la llamada. Y sabés que, bueno, tengo cierta debilidad por La Pampa, aunque en realidad fui una sola vez. Pero, bueno, pero La Pampa era el, el lugar de mi amiga querida, así que... De Cuca, siendo... de Cuca Vivona. Sí, ¿te diste cuenta? Sí. Porque yo dije nada más que el, el apellido, el nombre. Edith, sí, sí, de Cuca. Eh, Mirta, ahora La Pampa vuelve a aparecer en tu radar. ¿Quién sabe por ahí...? algún empresario, o toda la movida que hay alrededor de La Sabia se conmueve y empieza a trazar un, una ruta por la Argentina, por el interior, y volvés sí, es a... es verdad, nosotros hicimos el interior, pero solo San Juan y Mendoza. Claro. Así que nos falta mucho por recorrer. Bueno, y no pasaron. Te mando hija, un ¿sí? abrazo a vos y a tu compañera. Este, y, y a chao. Paola. Gracias, Mirta. Claro. Gracias. No, no, es nada. Un saludo eh, a, tu, a, tu, a tu público. Gracias tu y familia. disfruta tu té y que tengas buen resto de la jornada. Mucha merda. Muchas gracias, chao. Hasta pronto. Ojalá vos pueda volver a hablar pronto con Mirta Busnelli, que mirá vos qué, qué, qué lapsus para acordarse de Edith Vivona, quien fuera directora de salud mental y eh, responsable de educación para la salud en nuestra provincia, fallecida sí ya... Este, dos años y, y pico, su amiga de Cuca Vivona, se acordó Mirta Busnelli, con quien estuvimos hablando desordenadamente por un rato, pero bien vale la pena tener a, a semejante baluarte de la cultura argentina, del escenario, de la cinematografía, de la tele, y dale que dale, cómo terminamos la semana, eh? por favor.